sound for Palolis, Intlahuistlán Pachaneque, lugar por Tonatiu y Kisayan, el sol. y Yeyan y Quetzalcoatl, a l t e m a t i l i a en Copali, el rumbo Copal, en Atecocol y Tlapizali, t y Guan Huehuet z o t z o n a l i Ascantotlaj Palolis, Incihuatlán Pachaneque, Alrumbo, Intonatiu Temoa. Lugar por donde se encuentra e o lugar de Mayagüel. Y ella, y de y ella en Chipetotec. o t e t e m a t i l i a en Copali. Y en Atecocoli, Tlapizali. t Sonido y de la parte de Huehuet. Ash cantó Tlacpalolis. Y Mictlan Pachaneque. Lugar donde reposa el sol. Y ella antes, Catlipoca. a g r a d e c e m o s c o n humo de c o p a l sonido de Caracol. Y con el d huehuet. a s h k a t o t l a p a l o l i s Al r u m b o del sol. Donde se posa el sol. A la mitad del cielo mitad Y ella en huit silopochtli. Agradecemos. Con humo de copal. Con unido de caracol. Y guan huehuet t o t z o n a l i Y guan huehuet. a s h k a n t o t l a p a l o l i s g ü e tlazochtli. Pedimos permiso. In t l a n a n s i n Coatlicue, Tonacanansin, Tla Mateo t l t o s i g u a o t i t e m o s c a n i l i a Incopali, Inatecocoli t a p i z a l i Iguanguewe Tlzotzonali a s c a n t o t l a j p a l o l i z Inweiluishictli, Weitlas Octli. Toteotat sintonati, in cuautleguanitl, n totonamitl, o t e t e m a t i l i e in copali, in atecocoli, tlapizali, y wangueguetlzotzonali. エイ Sí, así con un estilo diferente vamos comenzando este viaje sonidero. Sí, sí. directamente desde el país vasco. Un estilo diferente, hoy acá en este viaje sonidero vamos a obsequiar. Un tremendo viaje hacia la playa. En combinación con nuestras compras de Green Beats Radio. Dubcast Hi-Fi. Viaje sonidero. A Different s t y l e Ey, ey. Un estilo diferente. h o y así va iniciando el viaje sonidero. Anthem z a g u r t y Rework. Different style. Y este fin de semana estaremos escuchando las suaves melodías de Art X, m e l ó d i c a m a n de ODG. Different style, a n t o n z a Gardi. Baskolter Crudo Bilbao Doppers. Así vamos empezando el viaje sonidero. Ya tres años al cable. Ya pasa de las nueve de la noche y es momento de prender. El viaje s o l i d e r o Different style. Hoy regalando un viaje a la playa. Más de una semana y todavía no bajamos del Dube x p e r i e n c e Octavo e c o l ó g i c a l Reggae. Playa Paraíso Guerrero. Best Revelation and Spiritual Sounds en el soporte. Tremendo saludo para la banda de Tlashco Studio. d u p Algo de lo que vamos a escuchar el próximo fin de semana con los señores de OPF. バビロントパイバークリーハーパパパパパパパンパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ Greenbeat Radio y Viaje Sonidero regalando un viaje al octavo Ecological Reggae en Playa Paraíso. Invitados a presenciar e が e t r e と e n d o viaje た e o b 名乗ることができたことを名乗ることができたことを名乗ることがで Revelation y Spiritual Sound. たことを t 乗ることがで frente al mar. You know, do them things, they're no longer concerned with them. t h y soon have a door. When Babylon r u n them program and is detected, neglected human rights is surely to be expected. Make we stand firm to intercept and correct this. So in the future, t h e attempts will be deflected. We are loving e city people, t h e m a get back to the basics. Show them Babylon, them send them tricks, it's outdated. Loving our way out, we're n o have t i m e for the matrix. And as them feared, we stay elated in this game. w e r Babylon, is a savage, and Babylon a savage. And them all o v treat me like goose that's been damaged. We want them a foundation, no more shall they ravage. p a c k up the m buckets and show them passage of the planet. w h i l e Babylon a savage and Babylon a s c a v i g e And Babylon a t r e a t m e like g o s t s that's been damaged. r e w a n t them to f a n i s h e s no more than t h e y r rabbits. p a c k up the m buckets and show them passage of the planet. Where、well, you not hear the latest Them checks at them creative We see them as the manics, mindless Reavis, them mindless, f i e r c s r a p e r s bout them d o u b l in the sea, r e e From London to v e h i s t o k you o t h e river, Memphis Feeling like the greatest b u waiting on t w e i r e s t No, you b u l d e t e we'll love them, visit and them, fear Mr. Balance, m i n w h s h o u them, oh Things is correlated Them Babylon will look up on them, mine is on no e s i s Touch upon your brain like a clever retrovirus. Effective by punting and just being corrosive. Every man b e searching at himself like a detective. m a p o u t h e s e w o u n d s have their minds h a been effective. Disinfection is the single objective. When we reach that, we look back in retrospective. My fear, I miss, we make it through the crisis. o n a Babylon with a slip p t for up. w h i l e Babylon、nice、a、fish. savage, and Babylon a s c a v e g e And the b a l o o treat me like g o o d s that's been damaged. We want them to be、no、f u n i s h i o n of wars a l l t h e y r a v a g e p a c k up the m package and show them passage of the planet. w h e Babylon a savage, and Babylon a s c a v e g e And Babylon a treat me like g o o d s that's been damaged. We want them to be、no、f u n i s h i o n of wars a l l t h e y r a v a g e p a c k up the m package and show them passage of the planet. Well, this is for the people, them respect the people, them uplift the people, them don't neglect the people, them befriend the people, them reach out to the people, them full tie the people, them don't resent the people, them understand the people, them motivate the people, them learn from the people, them t o l e r a t e the people, them seek all the people, them inspire the people, them. Well Babylon a savage and Babylon a s c a v e n g e And Babylon a treat me like boats that's been damaged We want them to vanish, no more shall they ravage p a c k up them baggage and show them passage of the planet El viaje sonidero. Todos los lunes a partir de las 21 horas, tiempo de México, a través de w w w r e g u e a m b u l a n t e o r g Apaga la televisión y prende tu conciencia. Venga, v e n Pues a sí, vamos iniciando este viaje sonidero número 157. Y pues hace ocho días, justamente con un maratón tremendo, desde las cinco de la tarde y hasta la medianoche, llegamos con un excelente,、eh, una excelente programación en donde nos, nos acompañaron, pues,、eh, varios de los compas. Que forman parte de la programación de este viaje sonidero y también, pues,、eh, varios compas que se atrevieron a hacer la experimentación radial. Y, pues, va para ellos también un saludo para la banda del Barrio Conciencia, quienes hace ocho días pues, estuvieron hospedando un, un muy buen programa. Y para quienes se perdieron, pues, ese maratón, se pueden dar、eh, todo el viaje completo. Ya saben, visitando nuestra página web, Eh, dentro de r e g g a m b u l a n t e o r g ahí viene la sección del viaje sonidero. Y pues nada más basta con darle clic a cualquiera de las emisiones que se hayan perdido, ya que pues nosotros llevamos un poquito más de tres años、eh, transmitiendo casi ininterrumpidamente todos los lunes a partir de las nueve de la noche, tiempo local del centro de México, es decir, menos seis horas del de meridiano de Greenwich. Ubicado por allá en la latitud cero en Inglaterra. Así que, pues vamos iniciando música con algo muy bueno que ya hemos estado sonando desde hace unas semanas. Y es que la banda de Crudo Bilbao, este net label español,、eh, pues saca、eh, un muy buen disco、eh, llamado. Eh, Crudo Bilbao Dovers, y pues en realidad son varias producciones originales de Low End Up y que Angston Sagaudi y Bass Defenders, así como c K-Dub, hacen remix, reworks y demás mezclas sonoras a partir de. Estas、eh, obras originales de l o w e n d y pues que se lanza、eh, a través de sus redes、eh, como Bandcamp de libre descarga. Y pues ya saben, si quieren ustedes donar un poco más a estos productores para que su chamba siga、eh, girando y obtener además estas producciones en una mejor calidad, pues donen unos dolarucos, unos euros y podrá hacerse realidad esto de tener estas. Eh, producciones en muy buena calidad, así que por si no, pues gusten, pásenle, pasen, pasen,、eh, reconozcan eh, esta música, este género, el dub, acérquense a él. Y hablando de,、eh, precisamente de este género, acá en México existe el sello de Green Beats Net Label y que pues ustedes pueden、eh, descargar también. Hay mucha música de productores mexicanos. Y del dop que se está generando acá en este país. Y precisamente vamos a escuchar algo de dop hecho acá en, en México. Y también, p、pues、u ellos s e son,、eh, digamos que, los promotores, son los motivadores de El e c o l ó g i c a l Reggae, un festival que llega a su octava edición. Y que se llevará a cabo este fin de semana por allá en playas guerrerenses. Playa Paraíso Guerrero espera una tremenda sesión con OPF, ArtX y mucho, mucho, mucho talento nacional. Vamos a escuchar el poder de los pueblos en las vocales, nada más y nada menos que nuestro compa Gabo Revuelta. Un tremendo abrazo para este compa que lleva. Varias semanas viajando hacia el sur del continente. Un abrazo revolucionario para el Gabo. El poder de los pueblos, Unidop Stereo f i t Mexican Sound System sonando a través del viaje sonidero. No le cambien. Una vez más. Difluyendo la idea. Compartiendo el trabajo. メッシカンサウン i t o n t n e e d t s a t a t a sonidero. Usar. La ciudad es tuya. Sube, arranca y disfruta el paseo. Ya no es tan fácil. Cada año el uso del automóvil aumenta en un 6,4% en las ciudades y para 2030 habrá 70 millones de vehículos privados en el país, lo que representa un crecimiento de 350% en relación al 2009. Todos estamos pagando lo que los economistas llaman externalidades o costos reales a la sociedad. El tráfico, la contaminación, la pérdida de tiempo, el estrés, los daños a la salud, la falta de espacio público, los accidentes y el cambio climático son el precio que estamos pagando por el uso excesivo del automóvil. Pero no es lo único. También existe un alto costo económico para el país. Se invierte lo doble en el subsidio a la gasolina que en el programa Oportunidades o el Seguro Popular. También se invirtió cerca del 70% del presupuesto destinado a mejoras en el transporte en infraestructura para el automóvil. Sin embargo, solo el 30% de la población en México usa este medio de transporte. Algo no está funcionando. Cada vez vemos más puentes, túneles, pasos a desnivel y segundos pisos. Pero el tráfico sigue creciendo. Todo se lo debemos a la demanda inducida. Existen dos tipos de automovilistas, los cotidianos y los ocultos. Los primeros usan el coche para ir a cualquier lugar sin importar el precio. Los segundos usan el coche cuando resulta la forma de transporte más conveniente. El tráfico se comporta de la misma forma que los gases, se adapta al espacio que lo contiene. Por más que se amplíe su contenedor, las moléculas siempre ocuparán el espacio completo. Al ampliar la red de vialidades dentro de la ciudad, los automovilistas ocultos que en un principio evitaban usar un coche comienzan a utilizarlo y las calles vuelven a saturarse, reduciendo de nuevo la velocidad de circulación. Cuando algo es tan fácil de usar y su costo es tan bajo, la demanda crece rápidamente hasta que la demanda es demasiada y las cosas se complican. Si a esto le añadimos el bajo precio de la gasolina subsidiada y lugares de estacionamiento gratis en las calles, lo que obtenemos son más automovilistas ocultos que optan por el uso diario del coche. Estas supuestas soluciones solo complican las emisiones de CO2 y van acaparando el espacio público de las ciudades para darle paso al automóvil. Pongamos las cosas en la balanza: el 30% de la población usa el automóvil, el otro 70% otros medios de transporte. Pero el 100% de la población está pagando el subsidio al combustible que solo usa el 30%. Hay que cambiar las cosas de lugar, l pasar el subsidio del combustible a presupuestos para infraestructura de transporte público, ciclista y peatonal, y ponerle un precio justo al uso de espacio público destinado al estacionamiento. Si se cobran los costos reales por el uso del coche, muchos automovilistas rápidamente guardarán el suyo y disminuirá el uso del auto dentro de las ciudades. Para que esto sea posible, se deben ampliar y construir redes de transporte público peatonal y ciclista. Entre más real sea el costo del uso del auto, será menor su uso. Habrá menos contaminación, menos tráfico, menos accidentes, menos estrés, más felicidad y calidad de vida. じゃあ、その泣くても、泣くても、泣くても、泣くても、泣くても、泣くても、泣くても、泣くても、泣くても、泣くても、泣くて Ya regresamos a este su viaje sonidero, hoy el número 157, y pues sonando de fondo algo de cumbia. Sabroso acá para comenzar el viaje sonidero, ¿sí o no, compadre?、Eh, algo muy rico, y como ya tenemos semanas recomendando, los viajes del viento, para reconocer bien la música colombiana de vallenato, hecha con acordeón. Quijada de burro y uno que otro tambor, ¿no? Pero el acordeón, sobre todo. Recomendado. Oigan, compadres, comadres, pues、eh, enviándole un saludo a todos los escuchas que cada lunes deciden prenderle al viaje sonidero y apagar la e l televisión, cuando menos un par de horas. Yo creo que eso ya está súper bien. Y pues hoy en el viaje sonidero, como ya ha platicado el compadre, pues vamos a estar haciendo. Un enlace con los compadres de la Organización de Ecológica del Reggae, un festival que lleva ocho años. El próximo fin de semana cumplirá ocho años, así que estaremos platicando todo, todo, todo en torno a este festejo, a este festival, a esta caravana ecológica. Así que, bueno, pues estén atentos porque vamos a estar haciendo el enlace con los compadres de International Reggae Station, con los compadres de Green Beats, y entonces, bueno,、Desde、pues. Y de Clash Co. Estudio. Podrán ustedes、eh, ganarse un viaje, como ya le había hecho el compa.、Eh, así que escuchen el viaje sonidero completo y escuchen el programa que sigue. t e e De Green p e a c e Radio、uh -huh. a través de International Registration.com. Porque a、eh, sí podrán ganarse el viaje. Sí,、eh, en realidad estaremos regalando medio boleto a nosotros, medio boleto, sí, medio boleto a ellos. Y pues esta estación con c e、eh, d e desde. Eh, a ver, vamos a ver, porque quiero anunciarlo como lo anuncia el compa de Jarochelo Radio. Y es que tiene un nombre, el nombre así como de santo y eso. Disculpen ustedes el, la interrupción, pero、pues、estaría chido presentarlo.、Mm, ¿Cómo se llamará? ¿Cómo se llamará? ¿Santa qué? ¿Qué te gusta? Santa María de Los Ángeles, California, algo así. Bueno, desde Los Ángeles, California, esta International Reggae Station. Para、no、todo el mundo. No, o sea, como el lugar, ¿no? Como San Algo, que en realidad se llama, ¿no? Como Puebla de Los Ángeles, s í Pues desde Los Ángeles, para todo el mundo, International Reggae Station. Y viaje sonidero, pues regalando un viaje a la playa. Nada más y nada menos que,、Así. pues, e s a sorpresita que no sabían quién era el invitado especial, pues es OBF y se destapó justamente en su sesión del Dove Experience, ¿no? Y además, bueno, pues tenemos que hablar de otras cosas en este viaje sonidero. Principalmente estaremos hablando de este tema del e c o l ó g i c a l reggae. Y por cierto, les mandamos un saludo al oso, al buba, a toda la banda que nos está escuchando. Y、eh, bueno, pues el aviso ahí está. Así que atentos a este viaje sanidero en conexión con los compadres de Green Beats Radio. Pero además vamos a estar platicando de cosas que tienen relación con,、eh, con lo s ciclistas, ¿no? con lo ecológico, con el nuevo reglamento de tránsito y también con esto de los. Oye, por cierto,、millones. mañana entra en vigor, ¿no? Mañana 15 diría por ahí mi compa El Gordo, quien le manda un saludo,、eh, que mañana es el día de robo nacional, porque pues para todos aquellos ingenuos que no hayan consultado. Eh, pues las modificaciones al nuevo reglamento de tránsito metropolitano acá、eh, en Ciudad Mostro, pues se van a llevar un tremendo multón y extorsión, ¿no? Seguramente mañana va a haber corrupción chida y ya en épocas de c e m b r i n a s nada más y nada menos. ¡Qué abusados! s a r a r o n a la gente con dinero. ¡Qué abusados, la neta! Es un negocio, claro. Y vamos a estar platicando de eso. v Acompadre, justo fue con el audio que abrimos, un poco en el, dando el contexto. n o El auto nos cuesta a todos, y por supuesto que el auto nos sigue costando a todos, y por eso es que, pues,、eh, gente como Greenbeats, como Bicitecas, como r e g a e Ambulante y como muchos otros proyectos se unen a una petición、eh, de 200 millones de pesos por el, para un presupuesto. Del DF en torno a、eh, la calle, ¿no? La, la movilidad sostenible. Así que,、eh, pues vamos a estar platicando un poco de este tema, compadre. ¿Tú estás así como.? m á s i n f o r m a d o d e esto que está p a s a n d o estoy informándome、pasando? con esto, porque además,、eh, pues en realidad, hoy, el día de hoy,、eh, tanto Greenpeace como Visitecas、eh, presentaron eh, oficialmente y frente a. Pues estas instalaciones del de, de gobierno en donde p u e se s decide el presupuesto que va a emplearse en la ciudad y para qué motivo, pues ellos、eh, están pidiendo, bueno, ellos son los voceros, porque en realidad hay varias, varias organizaciones firmando y que pidiendo 200 millones de pesos. ¿Y q u e son 200 millones de pesos para el presupuesto del de e Distrito Federal? Y en realidad eh, eh, es que en los últimos meses. Tanto Visitecas como Greenpeace e ITDP han trabajado en una propuesta para mejorar el desplazamiento de millones de personas. Y se trata de un proyecto llamado Carril Compartido Trolebús. Y este será、eh, el, la bici d entre e Eje Central, Eje 2 y Eje 2 a s u r Que beneficiará, según ellos, su expectativa es de 35 millones de usuarios de trolebús, peatones y ciclistas. Y para cuya obra se requieren 182 millones de pesos. Así que. Pues en realidad,、eh, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quienes son los que están discutiendo cómo se repartirá el pastel para el presupuesto del 2016,、eh, hoy se hizo una presentación por ahí en la Casa del Hijo del a g u i z o t e y mañana se presentará、eh, frente a la Asamblea Legislativa,、eh, ya en pleno momento en que se decidirá para qué.、Eh, Se utilizará el dinero del presupuesto del de,、eh, siguiente año. El proyecto contempla una red de carriles de circulación compartida entre trolebuses y bicicleta, con tanto el mismo esquema que actualmente existe entre Eje 7 Sur, que es Félix Cuevas, y que brinda beneficios tanto a los usuarios de transporte público como a ciclistas, peatones y vecinos. Y que en realidad sí hemos tomado、eh, como ciclistas ese carril y es bastante seguro, te trae de. Poniente a oriente,、eh, bastantes kilómetros de una manera muy segura, resguardada con, compartiendo、eh, la extrema derecha con los trolebuses. ¿no? Todos saben una calle sabiéndolo acomodar, justo es lo que dice, ¿no? Claro. Y compartir, creo que esa es también como la idea de esta propuesta, ¿no? El compartir el carril, ¿no? De pronto,、eh, pues me parece que, que debemos ser más con esa visión, más allá de dividirnos siempre, ¿no? Me parece que el compartir es una buena propuesta que se está haciendo. Y que bueno, pues para eso se necesitan pesos, ¿no, compadre? Pues para、o、eso se necesitan millones de pesos. Y que en este caso es、eh, una fase, en realidad. La primera. La primera fase para contribuir a la transformación de la movilidad urbana y, pues, totalmente cambiarle el rostro a la Ciudad de México. O La propuesta que hoy se presenta es la primera fase para construir una red de movilidad en bicicleta de 203 kilómetros en toda la ciudad que podría reducir hasta en un 37%. Los hechos de tránsito en estas vialidades, y pues algo que、eh, por donde ahora ¿no? nos comentaba la, la banda de visitecas, que pues en torno a esta cultura vial, partiendo desde el peatón. Así que peatones somos todos, y todo cabe en una calle sabiéndola acomodar. Regresamos a este viaje sonidero.、Eh, ya estamos por acá transmitiendo a través de la página www.reguiambulante.org.、Eh, como cada lunes y cada vez con una mejor calidad. Así que. Ahí sí. <risas>、pues、hay que pagar a veces por eso.、Bueno. Sí, lamentablemente. Pero así es. Y bueno, pues es como también una forma de. De agradecerle al auditorio que nos siga escuchando y, claro, de ofrecerle un mejor, una mejor calidad de transmisión y que nos pueda escuchar sin comerciales, al menos, y con, no, con mucha mejor calidad, mucha. Y entonces, pues acá estamos、eh, casi, casi renovados con este 157, que es el, un nuevo ciclo, compadre, que empezamos y que yo creo que empezamos muy bien, compartiendo con los compadres de Green Beats Radio, a quienes mandamos una papacha. Una papacho. Sirena,、sí, no, porque ¿qué creen que se le acabó la batería? Pero prometemos renovarla porque próximo fin de semana, presentación ahí en el e c o l ó g i c a a l Reggae, ¿cómo no? El e c o l ó g i c a a l Reggae que cumple su octava, ¿Octava edición. Octava edición ya. Oye, que、eh, sabemos que hacer un festival es tremendamente difícil en la ciudad, con condiciones. Aún más、eh, cuando pues, te desplazas más de 400 kilómetros hacia la playa y pues, puede suceder cualquier cosa que pues, en estos ocho años la banda del e c o l ó g i c a l Reggae pues, ha padecido, ha disfrutado y que pues, ahora, después de siete ediciones, en esta octava se presenta pues, un excelente line internacional. La verdad es que no podríamos pedir más con OBF, Brother Cultu. Attili Bandalero, Art X. Y eso solo es el line up internacional. Todo esto potenciado por、eh, Bass Revelation y Spiritual Sounds. En un par de escenarios montados allá en Playa Paraíso. Que para quienes conocen, uff, uff. Y que está re chulo. ¿No? Cuéntanos. La Playa Paraíso, que es una playa que está allá en Guerrero, y que para quienes la conozcan, pues hay que. e s t o es toda una experiencia porque hay que cruzar por una lancha que te atraviesa、eh, la laguna y te pasa al lado del mar. Entonces es, pues como. Ya desde ahí está un poco aislado. Y entonces hace años, pues en Playa Paraíso ni siquiera había luz, ¿no? Ahora. Seguro. Recién llegó, ¿no? Recién Hace un par de años, y, por ahí. Y, y se expandió, y me parece que, bueno, pues ahora también habrá esta posibilidad de que、eh, sea mucho más fácil, me parece, su realización. Además, ocho años de experiencia, pues、eh, parecen fácil, pero yo creo que son ocho años de experiencia que justo se han acumulado y que hoy, pues,、eh, después de todo ese caminar, seguramente. Tendrá muchos mejores resultados este festival.、Eh, así lo esperamos muchos. Mucha gente con la que hemos platicado está ya muy contenta esperando este fin de semana, porque además es el fin de semana、eh, de, la playa, ¿no? de la playa, de la convivencia, de un espacio mágico,、eh, de muchos corazones que muchos nos conocemos, otros no, nuevos, niños, de todo, de todo. Se reúne en, este, en esta mágica playa, Playa Paraíso. Y pues un fin de semana que comienza desde el jueves y termina hasta la madrugada del lunes, ¿no? Entonces, pues son varios días de playa, sol, arena,、eh, sound system, reggae y bueno, pues convivencia, ¿no? Entonces, pues me parece que, como decías, un gran cartel. En la parte internacional y en la parte nacional también en un cartel sumamente extenso.、Eh, platicábamos con el b u b a y nos contaba que alrededor de 60 proyectos musicales es lo que se va a estar presentando ahí en, el,、eh, en Playa Paraíso. Entonces, pues, 60 proyectos,、eh, esperamos que pronto podamos ver un poco cómo va a estar esa distribución, quién toca a qué hora, cómo va a estar ese. Ese business, este, allá en la playa. Ojalá que los Dub Riders toquen el sábado por la tarde-noche. O madrugada. <risa> sí, al amanecer. O al amanecer. <risa> sí, pues Dub Riders son uno de los que se van a estar presentando por ahí. Vamos a estar sonando algo aquí. Sorpresa. ¿No? Adelanto. Ah, Sí, así que. Paren oreja, compadres. comadres Pues sí, como ves, un tremendo line. Y ya en unos minutos más pues, nos estaremos enlazando con Con la banda organizadora del e c o l ó g i c a l Reggae. Que pues a, además, a partir de las once de la noche, ellos tienen un programa llamado、eh, Green b e a s Radio, transmitido desde t l a x c o Studio, desde donde hemos estado y estuvimos hace unas semanas también atrás, ¿no? Teniendo. Pues el especial de los festivales、eh, Reggae Dove Sound System, que Que parecía que no llegaba la fecha, pero pues que ahora estamos prácticamente ante el último Reven del fin de año, y ojalá que con esa intensidad se viva. Y también para los que queremos ir a disfrutar de la playa, cuestión familiar, más de descanso, pues para todos haya Y d e Playa Paraíso, en esta octava edición del Ecológica Reggae. e q u Pues yo creo que sería momento también de ir introduciendo reggae ambulante, de qué manera participa, ¿no? O que, cómo ha estado participando en el proceso previo al e c o l ó g i c a a l reggae, ¿no? Yo creo que es importante platicar de esa parte que también va a haber en, el, en este festival. No solo es música, sino también son otras actividades que están proponiendo. Entonces, pues, ¿cómo participamos nosotros de estas actividades? Pero mientras eso pasa, compadre, vamos a, a escuchar música de lo, que vamos, de lo que va a sonar en Playa Paraíso, ¿te parece? Sí, sí, b u s c a n d o c ó m o que, que se te antoja?、Mm, pues, a ver, ¿qué? Tú dime. ¿Algo de Artex, puede ser? Sí, para que vayan preparando. Esta el melódica oído que pues, va a sonar allí en. Pues en la playa, ¿no? Algo de lo que va a sonar y seguramente por ahí habrá quienes le van a saltar para aventarse unas rimas con este compadre. Y bueno, pues. Eh, mucha música, como decíamos, mucha convivencia. Por cierto, le quiero mandar un saludo hablando de, de compadres y comadres y todo esto. Le quiero mandar、Bien. un saludo a la banda de Xochicalinteos. Oh, sí. Con quien estuvimos compartiendo bien, no, este bien, no, fin de do, semana. Do, do, do, y do, pues, do, do, como siempre, abren sus puertas para que podamos entrar al temaz calito, compartir con la madre tierra, regresar al ombliguito y pues le、siempre、mandamos grato, un apapacho bien grande. Y Guerreros porque siguieron en la danza. Así que,、oh, pues,、sí. eh, vamos a estar celebrando con ellos allá en la playa. Por cierto,、Ajá. saludo. Y saludo a la c u m p l e a ñ e r a de hoy. Que también este. Liz, Liz cumpleaños, así que le mandamos un puerto a papacho. Y un compadre de Barrio Conciencia también cumpleaños, el Iván. Así que,、oh, los saludos saludo a papachos para todos. La morsa. Para todos los cumpleaños. e r Cumpleaños. e r Algo de a t i l i Vandalero, Tomorrow Fit RX. Sonando a través del viaje sonidero. No le cambia. e En camino al Ecológica al Reggae, edición ocho. Art X. Atil y bandalero. Tomorrow. 音トベトベト Dot dot dot dot dot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 Que no muera la cumbia. Eso es, compadre. Que no muera la cumbia. <risa> Jamás, never die. La cumbia never die. <risa> Saludos a la banda e s t e A la banda Cumbiera. Cumbiera. Déjenos pongo un delay. Un saludo a la banda Cumbiera. Directamente desde el viaje sonidero. Oye. Sonando pura cumbia lorana. Una de las mejores cumbias hechas para bailar. Saludos para Lala ni la familia. Palgirarta. Ah, no había Yoguali. No, ni yo. Pero <risa> yo creo que ahí anda. Bueno, pues saludos para la b a n d a que se está conectando en estos momentos al viaje s o n i d e r o Los que se han conectado espiritualmente ya desde hace un rato y los que se están prendiendo, pues un saludo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. <risa> para los que es tradición.、También. Good night. <risa> <risa> Goten <it more>, Martnen. <risa> En todas las lenguas posibles.、Ah, háblales, compadre. Sabes que el mediodía, la media hora pasando el mediodía, se, en francés se, se dice. Ah, ya no me acuerdo.、Eh, no, ya no me acuerdo.、Uh, Oye,、bueno, ni te acordarás. Ya me acordaré. Por lo pronto, el tradicional. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que están prendiendo. Y lo que estamos platicando acerca del e c o l ó g i c a e l reggae que ya viene. Se acerca este fin、ya. de semana 18, 19 y 20 de diciembre de este 2015 para cerrar el año. Con todo, este año ha estado en cuanto al movimiento del reggae, del sound system. Ha estado, creo que ha sido los años más vividos. í Ha habido muchísimos eventos, mucho artista internacional.、Eh, nos hemos perdido pocos, pero sí nos hemos perdido de algunos. Pero la verdad es que es que los pies y la edad no da para tanto, ya también, ¿no? Mucha fiesta. No, y pues más que fiesta, estas últimas sesiones, pues、eh, Pues reuniones, ¿no? De bastante. que aportan culturalmente también a este proceso de,、eh, enraizamiento del enraizamiento del dub, del sound system acá en la Ciudad de México. Y pues ahora, imagínate estar frente a la playa estar escuchando este sabroso dub wise que acabamos de escuchar de Atili Vandalero o Artex o la t r e m e n d a Fiesta, comunión, danza, que pondrán los señores de Original Bass Foundation. Va a estar de l o c o Yo creo que es algo que no se pueden perder. Oye, y nos habíamos ido al corte diciendo que Reggae Ambulante p、pues, u está e s participando no solo pues, en la parte sonora dentro del festival, es que en realidad sí es sonora también, pero ¿cómo, cómo llamarías esta ¿En intervención? En la parte ecológica, del e c o l ó g i c a l Reggae. <ríe> Y pues en realidad es que Reggae Ambulante está preparando p、pues, una e s u sorpresa bien bicicletera para el sábado por la mañana para todos los asistentes. Y pues esperamos mandar, pues como casi siempre, sonidos positivos, mensajes ecológicos y pues haciendo o incitando a la conciencia del、pues, uso de los espacios naturales y más como la playita, ¿no?、Porque No sé, en lo personal, bailar donde hay basura mm, mm, y, mu pues, mucho menos sentarte o poder acostarte a escuchar desde el bajo intenso que, que, que va a ofrecer Bass Revelation y Spiritual Sounds. Y también, pues, por otro lado, esa quietud, esa tranquilidad, esa pasividad y pristinía que guardan, pues, algunos lugares como. Eh, Playa Paraíso Guerrero, en donde, pues en realidad, no hay un desarrollo de infraestructura hotelera como lo hay en otros、eh, En otros、eh, latitudes, mismo ahí dentro del estado de Guerrero. Así que, pues vamos a, a intentar hacer conexión con, con la banda de Clash Co e Studio, Green Beats, hoy y el viaje sonidero, regalando, pues, una, un viaje. Ahora sí que vamos a regalar un viaje. En este viaje sonidero estamos regalando un viaje directamente a la playa, así que, ¿cómo ven? Yo digo que se pongan atentos,、eh, porque, bueno, pues tendrán que escuchar los dos programas, este del viaje sonidero y el de los compas de Green Beats Radio, así que tendrán que estar conectados desde esta hora hasta la una de la mañana para poder acceder a. A este boleto que seguramente estará con todo peleado, seguramente, compadre. Bastante. Sí, ya tenemos. Vamos con algo música, compadre. A ver, espera, un momento, un momento. Es que hoy estamos dedicando、okay. el, el programa música que estará por allá. y Pues vamos a poner algo de Dub Riders, ¿cómo ves? Algo, pues para que se vayan poniendo a tono y algo de, de lo que les espera ya. Sabrosón directamente desde este estudio para todo el mundo. Súbale mal. Sonando los Dope Riders a través del viaje sonidero. Sonidero. Hey, pues、vamos regresando acá a este viaje sonidero, s o n i d o s r e g r e s a n d o acá a e s t e v i a j e sonidero, e n s u m i s i ó n n ú m e r o s o n i e n i d r o s n i s o n i d e s n i d e s n i e r o s o e r n i d r o n r o s o i e s o i d e r o n i d e r o s o e r i e o s o n r o s o n i d e r e s o n i e s o e r o d e r r e s o n o s o n i d e r e Nada más y nada menos. Y pues hoy en un semi especial o gran parte de, del programa dedicado pues al octavo Festival Ecológico al Reggae, que, pues como comentábamos hace rato, Reggae Ambulante participa en la parte ecológica, en la construcción de una bicimáquina que sorprenderá por ahí a los asistentes el sábado por la mañana. Y pues ya estamos en tiempo de conectarnos con. Los compas de c l a s c o e Studio, yo ya entré en la llamada. ¿Ustedes nos escuchan por allá, compas? ¿Oso? Bueno, bueno. ¿Oso? ¿Oso? Bueno, bueno. ¿Nos escuchan? Hola, buenas, hola. Ahí ya te empiezo a escuchar. Poquito más, súbele a tu volumen. Bien, entonces aquí estamos ya tratando de hacer el enlace. Ahí te escucho perfecto. Qué bueno, mano. Estamos aquí ya bien gustosos desde Clash Co Studio. ¿Tú cómo ves? ¿Cómo se oye? Se oye bastante bien. A ver, pues cuéntenos qué se traman desde Clash Co Studio y qué se han tramado estos últimos meses con el octavo Ecológica al reggae. Sí, hermano, pues estamos muy contentos de poder realizar año con año pues, el Festival e c o l ó g i c a l Reggae, que, como tú dices, ¿no? o sea, a veces es, es, ha sido un esfuerzo muy grande,、eh, una iniciativa de, de la banda Unidove Estación, y bueno, que se ha transformado ahora en un festival de convocatoria nacional, que tiene también, o sea, hay que decir que tenemos un elenco internacional este año. Y que en la producción, en el comité organizador, pues cada vez hay más organizaciones y, y colectivos culturales que nos ayudan a desarrollar el, el festival. Y pues estamos muy contentos y festival,、eh, de poder estar también transmitiendo a través del de viaje sonidero, que también siempre nos ha dado su espacio ¿no? para poder、eh, exponer los proyectos que hacemos desde aquí, desde Trashway Studio. Y aprovechamos para saludar a toda la gente que está en el auditorio. Estamos aquí desde Clashco Studio, pues está, me acompaña FX y Ya m a i t y Y bueno, estamos ya listos. Nosotros ya estamos en el ambiente e c o l ó g i c a l Reggae, ya estamos en esta dinámica. Saludamos también a la comadre m e s l i y ahí al compadre Kenner. <risa> Saludos para toda la banda allá en, en Clashco Studio desde.、Eh, ¿Cómo se llamaba su barrio? ¿Cómo se llamaba su barrio? Acá, Tlacopan. Tlacopan. Tlacopan. De Culhuacan a Tlacopan. Sí, vibrando acá en la ciudad monstruo. A través del cable, ¿cómo no? Saludos, banda. Saludos por allá al Tlatch c u s t u d i o Y sí, mira,、eh, también queremos hablar un, también、eh, en este espacio que nos dan aquí en el Viaje Sonidero. Que bueno, aprovechamos también para mandarles una felicitación por su aniversario. Que bueno, este año con año nosotros tratamos de integrar actividades culturales, actividades、eh, que son, obviamente, que no,、eh, son paralelas a la actividad principal, que es la música, pero a la par de la actividad principal, que es la música, pues siempre ahí está la actividad del camping, que a nosotros también se nos hace bien importante. Bueno, pero ahora también、eh, la parte cultural, ¿no? O sea, es algo siempre que nos ha preocupado. ¿no? Y en este caso, ahora con la participación de Rey g Ambulante y la exhibición que nos tiene preparada, pues así también es algo, son de las cosas que enriquecen pues, este festival, ¿no? Hay que rec también recordar al auditorio pues, que también hay un, va a haber un taller de, de danza africana, que también es algo que hemos tratado de cubrir. Son las de la, la demanda cultural que puede haber en un festival, ¿no?、J、junto con otras,、eh, de, que nosotros tenemos otras demandas ya proyectadas、eh, para la, la gente que a s i s t a al festival, que es dejar, dejar limpia la playa, hacerla menos basura y, bueno, ir con una actividad,、eh, una mentalidad、eh, ecológica, ¿no? A Playa Paraíso, que, bueno, es una. Playa semivirgen, eso que ustedes decían: que no hay hoteles, que no hay drenaje, que es medio kilómetro de enramadas y de, de gente que nos recibe. A todos los, la gente, pues la mayor parte que vamos aquí de, del DF y el área metropolitana, la gente de playa, de playa Paraíso nos recibe muy bien, siempre nos ha tratado muy bien. Y bueno, nosotros, nosotros también queremos, creemos que hay una correspondencia de nosotros. Hacia, hacia su playa del pueblo, que es、eh, Playa Paraíso, la playa de Hacienda de Cabañas del pueblo, pues、eh, esta playa es de ellos, ¿no? Entonces, también nosotros, como que aportamos nuestro granito de arena、eh, a esta gran labor que han hecho ellos, ¿no? También cuidando su bosque de manglar, eh, eh, fomentando ¿no? actividades también ecoturísticas allá en el estado, ¿no? Y sabemos que ahora que con nos, nosotros, con la llegada del Ecológica al Reggae, también para ellos significa. Una, una entrada, ¿no? una entrada bien importante que ellos tienen para pues, poder estar、eh, el, el año, ¿no? o sea, digamos, es una entrada de ellos en la actividad para lo que resta del año. Y bueno, estamos bien agradecidos a todos los que participan,、eh, un agradecimiento total. La verdad, no, ha, no hay palabras ¿no? para, para este, demostrarles tanto apoyo que hemos recibido por tanto de los elenco, del elenco nacional. El elenco internacional y también las organizaciones ¿no? que son las que convocan al Ecológica, al Reggae, y también las organizaciones que van a estar ahí, ¿no? ahí en estos dos días, este próximo fin de semana, ahí en el festival. No, pues muy interesante saber、eh, pues、todo e s e recíproco que ocurre pues, con este festival, y como bien dices,、eh, pues una. De rama r económica que espera ahora ya esta comunidad allá en Guerrero, que pues recién estos últimos años, además, pues sufrió、eh, el devastamiento por parte de un huracán y que, pues, esto de la caravana ecológica. Eh, un concepto donde no solo viaja el Sound System o la música, la convivencia de cerca de 500 personas o no sé cuántas, cuántas personas esperamos para este festival y qué impacto puede tener,、eh, como tú dices,、eh, pues、en, en, en el hecho como de,、pues、de visitar una playa ¿no? con, con una actitud de campismo responsable. Sí, hermano, pues apro aprovechemos pues, el viaje sonidero. Eh, para manifestar ¿no? las, las primeras noticias ¿no? de, del festival, de, de su realización, de cómo está el proceso. ¿no? Y bueno, para toda la gente que está escuchando, pues、eh, algo que también nos sorprende: que este año eh, eh, abrimos la, la página de, del festival que es w w w e c o l o g i c a l r e g u e m x ecological.k. c o Y bueno, la respuesta de la gente ha sido avasalladora y abrumante. Damos las gracias porque hasta este momento, te digo yo, lunes antes de las 10 de la noche, pues casi, todo, casi todos nuestros lugares donde pusimos, donde abrieron, se abrieron esos t puntos para la que la gente pueda adquirir pues,、eh, el viaje al tour, pues casi se agotaron los boletos, hubo una gran demanda. Entonces,、eh, el comité, el, bueno, la producción, pues manifestaba que este año, pues sí se iba a romper、eh, para nosotros, ¿no? Que era el récord de, de, de asistencia, ¿no? El récord de asistencia, pues más o menos, o sea, de nosotros, de que transporte el tour, pues era hacer como 600 personas, 700 personas, y ahora sí estamos、eh, garantizando, ¿no? O sea, que nos vamos a,、eh, a transportar a más gente, ¿no? O sea,. Este año sí vamos a tener a más de mil gentes ahí en el, en el festival, ¿no? Ha habido una gran respuesta, también un gran interés por gente de, de provincia, por gente de otros estados como el, la ciudad de Acapulco,、eh, o, o, o, otras ciudades de, del, del interior de la República. Este año hay, hay un tour de, de Toluca, hay gente que está muy interesada d e ir de la ciudad de San Luis Potosí. Y de la ciudad de Puebla, que también nos van a acompañar este año. Entonces, ha sido pues, algo así pues, sorprendente. Y te digo, ¿no? o sea, ahorita el viaje sonido, r、pues, manifestamos esto: ¿no? que la producción está pues, muy contenta con la respuesta y agradeciendo de que, bueno, gracias a todo. Mira, lo de OBA、eh, es, algo, ¿no? es algo que llegó así de último momento. ¿no? Digamos, nosotros no habíamos tenido, pensado o sea, tener el mejor. Festival de la historia, hasta que llegó el Love b e a v i hacia el cartel,、eh, complementando a Brother Cultor, Artex, Atili Bandarero y más, los, de los 60 artistas nacionales, el Bass Revelation y el Espíritu del Son amplificando. Y bueno, esto ocurrió así,、eh, fue algo pues también、eh, que también, o sea, digamos que la gente, ¿no? el, la, la gente es la que hace el festival y gracias a la gente que Compra sus preventas, pues es ahora que les podemos ofrecer este, este festival. Y bueno, también una cosa que tenemos actividades aquí en el Viaje Sonidero es que vamos a regalar una, un viaje, ¿no? Es algo también que en agradecimiento a toda esa gente que, está, que, está, que sigue, ¿no? Que sigue las, las radios independientes, que sigue、eh, la, la, la, la web, ¿no? La web radio. Y comprende ¿no? la autonomía luego de los procesos, ¿no? de las organizaciones, ¿no? lo que cuesta, la independencia también. Vamos a premiar también a toda la gente pues, que escucha el viaje sonidero, pues con un, ahí con un, un pase, ¿no? ya ahí los compadres k e n n e r y y la comadre m e s c l i pues ya sabrán, <ríe> ya están maquinando más o menos la dinámica, ¿no? Pues sí, este, pues qué chido que la neta、eh, se mochen ustedes、eh, pues, también con este público. Y me parece que e c o l ó g i c a a l Reggae, en su octava edición, también está viendo、eh, consagrada un poco, un poco de los primeros frutos que se están viendo, de un poco más de una década de que llega a la ciudad monstruo esta expresión cultural llamada Dove Sound System, más como、eh, en su forma de presentación. Eh, ¿no? Vimos un gran show por parte de Matt p r o f e s o r hace cerca de 12 años, y que esto ha desencadenado, pues, ahora todo un movimiento cultural acá en la ciudad Mostro, n u que, pues, ahora también esas semillas empiezan a germinar en el interior de la república, ¿no? Pues, obviamente, nosotros estamos,、eh, pues, como que en la sintonía, en una disposición como que de estar. Participando constantemente con pues, la comunidad DOP, ¿no? Cuando nosotros antes de, de tener el festival, digamos que nosotros de, de convocarlo, porque en realidad este, pues, el festival es, pues, es colectivo y tenemos la idea de, de aportar algo a la comunidad DOP, ¿no? A la gente que estaba haciendo cosas, a también a la gente que estaba haciendo música y esto nació de eso, ¿no? También de algo, o sea, nosotros, el aporte que nosotros podemos hacer a la comunidad con el Festival Ecológico del r e g e pues también es una gran oportunidad a los proyectos nacionales, ¿no? O sea, nosotros también creemos y nosotros nos debemos a los proyectos nacionales que realmente son bien importantes para nosotros. Este, en este. Nos acompañan 60 proyectos, ¿no? O sea, entre, como usted, ustedes ya decían, los Dub Riders presentes <risa> van a estar ahí,、no? parte del elenco, parte de toda el, de la del Dub, ¿no? Que se realiza aquí en México.、Ah, pues bueno, va a estar el Joy Joel, el Resound System, el, el Sub Basquil, el Dub Dila, el Bóngalo s Dub, ¿no? También va a estar por ahí el, el Isaac Maya y también, también pues está la, la parte del Dance Hall, la parte del Roots. Y bueno, 60 proyectos nacionales. También está la Fuerza Omega <risa> presente, ¿no? O sea, ahora tenemos una gran presencia de femenina. Ahí también con la comadre Mesli, que también le da las vocales ahí en los d Upriders. Pero pues ahí va a estar la Masire a No, va a estar la Batallones Femeninos, Gaby Red, entre otras tantas, ¿no? Fuerza g u e r r e r a Maíz también, o sea. Sí, la, la Fuerza Omega, bien importante siempre. En, en, este, en, este, en el movimiento DOP, ¿no? También, que también va a estar mi, a la maestra Karina Castellanos, que es la, la que va a dar los, los talleres de danza africana también, representando a la Fuerza Omega. Eso es saben, todo. Usted, esto, también va a estar la cobertura de los medios, ¿no? De unos medios que han, se han interesado por el festival. Como el caso de Viaje Sonidero, International Reggae Station, que también ahorita vamos, est estamos haciendo una actividad como paralela con ellos, así hermanados con International Reggae Station,、eh, la gente de Nati Radio, la gente de Radio Zapote, la gente de Rastamanía, la gente, bueno, de mu mucha gente. O sea, es、eh, el, el, el fin de semana, el sábado fuimos a Reggaevolución. Y después fuimos a... de Reactor 105.7, y después fuimos a Politécnico Radio, de Radio IPN, ahí en, que son ahí casi vecinos de ustedes. En Culhuacán, ¿cómo no? Y bueno, o s e a r allá en sí, hermano. Entonces, ¿qué te a, mí, a mí lo que me dice esto es que toda la, la gente está apoyando el festival, la realización. Como que está de acuerdo con los valores que fomentamos también, con el objetivo, la misión que tenemos en la, esta cuestión que a veces siempre ponemos hincapié en la onda ecológica, que nos es así bien importante, ¿no? Y bueno, eh, eh, agradecidos con todos, ¿no?、Eh, Kenner, así, por todo esto y también estoy、eh, ansioso de ver la exhibición de Reag Ambulante este fin de semana. Varios, varios creo que.、Ah, no, Tenemos muchos amigos, muchos amigos que van a ir y que. Están muy emocionados por esta playa, por esta convivencia, por este festival.、Sí. Y justo vamos a escuchar qué te parece, Oso, banda.、Eh, regresamos con ustedes a platicar, pero vamos con algo de música, ¿les parece? De lo que va a sonar en el festival. Y regresamos para seguir charlando con la banda organizadora del e c o l ó g i c a l Reggae, el octavo festival, este próximo fin de semana, Playa Paraíso. No se lo pueden perder. Están escuchando el 157 iniciando nuestros cuatro años al cable. No le cambien. ¡No se lo c a e n e n p e r e e r Tell you what to do, what to think, or what to feel. Who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men. Machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate. Only the unloved hate. The unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery. Fight for liberty. In the 17th chapter of St. Lucas. God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you, you the people have the power. The power to create machines, the power to create happiness. You the people have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age security. I can promise them these things. brutes have risen to power but they lie they do not fulfill that promise they never will 18, 19 y 20 de diciembre, Playa Paraíso Guerrero, México. Octavo Ecológico. Reggae. e c o l ó g i c a l Reggae Octava Edición. Invitados internacionales: Atilio Bandelero, ArtX. b r o t h e r Culture, Unido o b Stereo. b u n g a l o Dog. Isaac Maya. Bar Revelation Zone System. Y Spiritual Sounds potenciando este festival. Más de 60 proyectos nacionales. Dos días. Playa. Sol. Arena. Sound System. Playa Paraíso Guerrero. Octavo Festival e c o l ó g i c a l Reggae. De México para el Mundo Sound System Colcha. e c o l ó g i c a l r e g g u e m x Todo esto patrocinado por el Unidop Stereo, Unidop s t a c i ó n ahí presente, en la producción de este octavo festival de e c o l ó g i c a l Reggae, que se, pues, que se lleva a cabo allá en playas guerrerenses, tan bonitas, que en donde no se ha desarrollado pues un. un Un turismo voraz, un, un desarrollo hotelero, y que, pues, parte de estos esfuerzos independientes,、eh, mismos hechos de la banda, el generar comunidad, pues, con los habitantes de, de estas playas y los dueños de estas enramadas, pues, ahora en, en su octava edición, pues, ya ocho veces visitándolos en esta época, porque además. Pues este festival también está dando como para hacer actividades a mitad de año. Por allá andan,、oso? ¿nos escuchan en Tlashco? Sí, por aquí andamos, allá nos escuchan. El viaje sonidero. Sí, acá los escuchamos, cómo no, muy bien. Nomás suele b tantito. Cinco pesitos de volumen, ¿no? Ahí, ahí es estás, largo, ahí、sí. estás, ahí estás. Con eso, con tres pesitos d a b a Me debes dos de cambio. Ahí está. Cuando quiera usted venir por ellos, acá a Culhuacán. Ok, ok. Hoy... Pues sí, Kener, n pues. A ver, a ver, dime. Oigan. Me... ¿Qué pasó? No, que. A ver, ahí al Mighty, ¿cómo están por allá? Un saludo. Ustedes también van a estar por ahí presentándose en este e c o l ó g i c a l Reggae, octava edición. Sí, mira,、eh, antes de pasarte al, al Mighty, pues también ya está llegando el, todo el unidop estéreo, el crew, porque hoy sí tenemos la, la noche operativa y también está pues, la, el Mighty representando al Bar Revelation, porque también pues, tenemos que coordinar con él pues, muchas cosas ¿no? de l a s que van a ocurrir en el festival y, pues bueno, te va a hablar aquí el Mighty. A ver, cuéntenos cómo va a estar yes, esa yes, presentación yes. del Sound System. Es、yes, un saludo, un saludo primeramente para allá. Bueno, pues este, es la primera vez que vamos a participar en este festival. Bastante, digamos, como bueno para nosotros y en general para la escena que cada vez haya más sound systems y que más personas podamos participar en ello. Que la cuestión se vaya diversificando y vaya creciendo en el sentido de abarcar más territorio de la ciudad, que ya es algo decir. Bien. Y bueno, pues. La primera vez que nos vamos a presentar allá es la primera,、eh, digamos, es el primer año de, de, de trabajo en el Sound System. Que l l e vamos Estefano y yo en él. Y pues ya veremos. Estamos justamente ajustando detalles para, para que todo esto, pues, digamos, funcione para toda la banda y sea lo mejor y la mejor experiencia para todos. Oye, y bueno, ¿cómo es que.? Eh, que piensan sonar en esta, en esta presentación.、Eh, decían dos escenarios, ¿no? Por un lado,、eh, Spiritual Sound y por el otro lado, pues, el、eh, b a s s Revelation. Cuéntenos cómo va a estar esta movida. Simultáneos,、eh, uno y uno, suenan juntos. ¿Alguien? ¿Alguien sabe algo? Adelántenos algo. No, pues claro, aquí está el oso, digamos, el que. Representa a la organización. Que explicará. Pues mira, ahora para poder a tocar a 60 proyectos de mexicanos en dos días, pues obviamente tenemos que en, en algún momento、pues、partirnos en dos, ¿no?、Eh, ahora, pues nosotros creemos que tanto Bad Revelation como e Spiritual s o n Pues pueden este,、eh, encabezar ¿no? digamos, do, a, a los artistas, en este caso mexicanos, que son los que se van a presentar en, en,、pues、en la mayoría del escenario, en los escenarios. ¿no? Obviamente, en una parte de la noche, nosotros te, vamos a tener que cerrar un escenario para concentrarnos en, en un escenario, por decirlo, donde va a tocar, digamos, los, este, lo que son nuestros headliners. En este caso, OBEAVE y también en este caso, Brother Culture, Artex, Yatili y v a n d a l e r o Ellos están pensados en que van a terminar, vamos a terminar la noche con ellos en un escenario, ¿no? De los, de los dos que va a haber. Y esto es también para poder este, nosotros tener otro escenario donde se presenten actividades, este, digamos, géneros diferentes, ¿no? En ese sentido. En los, do, en los dos escenarios, la cuestión va a ser la cuestión de los estilos, ¿no? Que estamos pensando también en los estilos, cómo acomodar los estilos para que la gente pueda sentirse más cómoda. Y también decir a la gente que hay un escenario que, obviamente, va a empezar más temprano. Por primera vez en, en el festival, vamos a tener un escenario, o sea, vamos a tener, vamos a tratar de tener en alguno de los dos escenarios, o sea, música, ¿no? O sea,. Tener siempre la llama n o de, de la música, n o entonces eso esperamos n o al tener dos escenarios que podemos、eh, apagar un sonido y prender otro y así viceversa. n o El chiste es tener siempre música, n o que esté la música como constante ahí. Y también para la gente que va a ir por primera vez, o sea, ambos escenarios no van a estar muy alejados, va a haber poca distancia entre los escenarios para que usted pueda hacer el recorrido o ¿no? n y también pueda caminar ahí por. En la playa por la noche, y bueno, esperamos un, digamos, una noche despejada, noches despejadas, noches muy calurosas, y esperemos también、eh, la llegada, ¿no? De ahí de, de la luna para disfrutar todo. Que esto también, siempre la llegada de la luna es、eh, el momento también cuando las tortugas marinas pues, hacen su desove, y bueno, vamos a estar en esto, ¿no? Esperando que todo esto ocurra, ¿no? Ahora, digamos que con la vibra de la gente, esperemos y todo lo que estamos poniendo nosotros como producción, esto ocurra. n ¿no? o sea, tenemos, Estamos pensando, pues, así el, en el mejor festival que hemos tenido, ¿no? O sea, todo se ha dado para eso, pues esperamos seguir con esta suerte, ¿no? Que, que ahora tenemos. Sí, seguro sí va a ser. Yo creo que pues, es un festival muy esperado durante todo el año. La gente espera esto. Espera este fin de semana para poder... Eh, pues darse un playazo, ir al Sound System, convivir con sus compadres, con sus comadres, con su colectivo. Y me parece que es un encuentro ya esperado y que, bueno, pues con este cartel que se traman, la verdad es que a todos se nos antoja, dos Sound Systems, actividades ¿no? diversas, que me parece eso es como un poco la propuesta que ha traído el e c o l ó g i c a l Reggae, pero ahora, como dices, bueno, pues hacerlo de la mejor manera porque está todo puesto. ¿Sí o no, compadre? Sí, agradece, agradecemos、eh, a toda la gente que ya está bien al pendiente, ¿no? Digamos, del de Ecological Reggae, para la, toda la gente que acude por primera vez.、Eh, nosotros, así, un agradecimiento por la confianza. la gente también que siempre está con, cada año con nosotros y es la que hace pues, que se materialice todo este sueño. Pues también, muchas gracias a todos ellos. Y no te me hagas porque tenemos que regalar el viaje. Entonces, mira, aún es momento de hacer la dinámica. <ríe>、eh, sí, e n Viaje pues, sonidero. Y, la, y para que se pasen ahí a g r e e n b e a t s Radio, ¿no? Ustedes cómo ven. Pues sí, nosotros,、eh, pues, haciéndola de emoción un poco porque, pues, bien vale la pena <ríe> ganarse este viaje、eh, en el viaje sonidero porque, pues, como bien lo mencionas, es un esfuerzo. Bien grande y un encuentro que, pues, como bien lo dice la comadre, va a ser、eh, p、pues, un e s u encuentro familiar, un encuentro entre amigos y, pues, también, ¿por q u e no? Una excelente propuesta、eh, de música del género, de, de varios géneros y que, pues, tienen unos. Headliners bastante interesantes desde el original MC Rasta Brother Culture hasta OBF, que por lo que vemos se vinieron a tomar unas buenas vacaciones acá al país y que pues son bienvenidos para que nos, nos pongan a danzar bajo la luna y con la, los pies llenos de arena allá en estas playas guerrerenses de Playa Paraíso y pues. ¿Cómo? Y de fondo las olas del mar. Y de fondo las olas del mar, cómo no. Y pues sería interesante, ¿cómo ves? Eh, recordar eh, en la pregunta para ganarse ese viaje, pues no sé,、eh, mmm, pues que nos, que nos puedan decir、eh, cinco, yo creo que siete estarían mejor, siete proyectos internacionales que se hayan presentado o estén por presentarse allá en. En el octavo ecológico al reggae, ¿cómo ven? No, pues nosotros estamos abiertos a cualquier cosa, ¿no? Que diga y mande ahí las autoridades del de <risa> viaje sonidero. <risa> Pero sí, hermano, digamos que la cuestión es que también la gente pueda seguir esta, esta transmisión, porque nosotros ahorita en un ratito vamos a entrar ahí por Green Beach Radio a través de International Reggae Station. Y bueno, siempre ha sido parte de, como que algo que nos identifica es siempre poder hacer、eh, actividades, ¿no? O sea, entre varios Cruz,、eh, entre varias organizaciones. Y bueno, también agradeciendo siempre, ¿no? Que estemos aún en, en contacto, ¿no? Ahora, por esta vía virtual, que a veces así onda, pierde. Bueno, bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero nosotros a... Hubiera, hubiésemos preferido estar ahí con ustedes, ahí en. En, físicamente, ¿no? Ahí en el estudio de ustedes. Y bueno, también en unos minutos, o sea, yo quiero que esté con ustedes, este, platique con ustedes un poco Buba Roots, porque, o sea, él, él ha estado. Él es pues, el que por se, por se decirlo, desvive él, en gran parte por el festival, ¿no? Él en este es parte, ¿no? La, la, es parte así de esta, de este, de esta producción ecológica al reggae, de esta familia que somos todos, porque nosotros queremos hacer que todos se sientan parte del e c o l ó g i c a al reggae, o ¿no? O sea, nunca este, hemos pensado ¿no? en la apropiación, o sea, de esto, ¿no? del movimiento, n o O sea, el movimiento es de todos, pero también me gustaría que en unos minutos o sea, pudieras hablar con él.、Eh, vas a estar en comunicación con u b a Roots, porque él así sí, tiene. En este sentido, un balance que te va a dar así de lo que ahorita es así más real, de lo que hemos hablado en todo este, este, en este tiempo que nos da el viaje sonidero para poder así dar los pormenores del Festival e c o l ó g i c o a l Reggae. Como dicen aquí, es todo lo preliminar. Ahorita, ¿no? Son cosas, las noticias frescas ustedes las tienen. Entonces, nosotros、eh, hace rato, por ejemplo, en la página. Que publicamos, que estamos aquí con ustedes con el viaje sonidero, entonces empieza a generarse esa onda, n o que le empieza, la gente empieza a entrar en una sintonía ecológica del reggae, porque es una actividad que pues, nosotros la estamos planeando desde hace mucho tiempo y entonces empieza a sentir así como que la energía de todo eso que genera, ¿sí? todo eso que hemos planeado con mucho amor y cariño, paciencia, toda la disposición y voluntad que muestran las organizaciones. Pues obviamente ya está a punto de ocurrir, entonces están los nervios, está la presión y está la emoción ¿no? también. Y además está recordarle a la banda、eh, la mecánica para ganarse un viaje, patrocinado por El Viaje Sonidero y por Green Beats Radio, e c o l ó g i c a l Reggae y International Reggae Station. Claro. <risa> Y la mecánica va a ser que escuchen la pregunta acá. e s u e se enlacen con los compadres inmediatamente porque van a tener que escuchar las dos preguntas para ganarse este viaje. Una acá y una allá. Y pues para ganarse este viaje a la playita y poder disfrutar de toda la propuesta cultural de este octavo Festival e、eh, c o l ó g i c o al Reggae. Sí, hermano, también estaría. Perfecto, y decirle a la gente a dónde tiene que enviar estas preguntas, las respuestas, ¿no? De la primera pregunta que van a hacer ustedes y también de la segunda pregunta que vamos a hacer nosotros, ¿no? Más al ratito ahí en Green Beats Radio, ¿no? por favor. Oye, mientras p e n s a m o s la pregunta, ¿qué te parece si nos pasas al UBA? Comunicámonos, comuniquémonos con él para que nos haga así como que un panorama general. Como decías, de lo que va a ser ya este e c o l ó g i c a a l Reggae, como un resumen, porque este compa está empapado de todo. ¿Sí o no? ¿Qué onda, m e l ó d i c a Man? ¿Cómo estamos por allá? Pues sí, Mesli, te paso a Bubba Roots, que obviamente, como ya lo dijimos, pues él es pues, la voz oficial del e c o l ó g i c a a l Reggae y、pues、ya está aquí para atender al público del viaje sonidero. Y mira, nos, yo, yo, este, yo por mi parte me despido y al rato nos vemos ahí en Green Beach Radio. Y a ustedes les toca hacer su pregunta y a nosotros la nuestra para ganar ahí el viaje al e c o l ó g i c a l Reggae 2015. Venga. ¿Qué tal? Buenas noches a todo el auditorio del viaje sonidero. Pues ya estamos aquí bien prendidos para salir el próximo jueves 17. Pues nos vamos más de mil personas a la playa a disfrutar. Órale, mil personas en la playa、eh, al ritmo de, de reggae. Cuéntanos, Buba,、eh, pues eh, ahora con una gran respuesta por parte del público,、eh, pues también las previsiones que ustedes como producción están planificando para que, para que todo vaya bien y en paz allá en la playita. Sí, pues básicamente es un evento que se ha formado. Eh, por el apoyo de los Sound Systems mexicanos y la gente, ¿no? Que cada año tiene una mayor respuesta. Y pues decirles a todos ellos que esperen una gran fiesta, ¿no? Tenemos de nuevo dos escenarios en los cuales vamos a tratar de meter un elenco, pues bastante amplio, ¿no? En cuestión de reggae. Como por ejemplo el Roots, el Dub, el Dance Hall, y todos ellos van a estar bien variados, ¿no? Y aparte, pues la presencia también de Reambulante, g ¿no? El, el viaje sonidero allá transmitiendo desde Playa Paraíso con las e c o t e c n i a s y pues una fiesta bastante divertida. Pues muy bien,、eh, mil personas, bastante divertida la, la sesión y pues,、eh, ahora rompiendo récords ustedes de asistencia y pues en un gran apoyo que le llega a esta banda de Playa Paraíso Guerrero. Cuéntanos un poco, eh, ya 60 alineaciones Nos dicen por ahí dos escenarios.、Eh, ¿Estaremos entonces escuchando 24 horas de reggae, dub y r o o t Sancolcha por allá en Playa Paraíso? Pues vamos a tener una sesión a partir de las 3 de la tarde que empieza el sound check con los sound systems que van a amplificar: que es Bass Revelation y el s p i r i t u a l Sound. Y ellos van a empezar la sesión. Y se va a terminar con los estelares, ¿no? El primer día vamos a estar anunciando ya el line-up. Y pues viene OBF para toda la gente que no se pierda el día viernes, la gran fiesta, ¿no? Y para el segundo día, pues tenemos la presencia ahí del de señor Brother Cultur, e Artex ODG i y Atili Vandalero, ¿no? Que ya están más que confirmados. Muy bien, pues acompañándonos una muy buena、eh, sesión por parte. De... De los artistas internacionales, tanto para el viernes como para el sábado. Y pues esperamos un, un festival bastante bonito,、eh, con mucha propuesta cultural, musical y gastronómica por allá. ¿Qué nos recomiendan comer por allá en esas enramadas de Playa Paraíso? Pues el básico y complementario para aguantar la fiesta:、eh, desayuno de las pescadillas, ¿no? <risa> desayuno de campeones. Las pescadillas, esas reviven muertos. Y para la comida, pues un buen pescado a la talla, este, a la poca madre, ¿no? <risa> Muy bien, pues esperemos comer、eh, algo delicioso salido de allá de esa, esas, esos mares guerrerenses. Y pues, dese deseándoles desde acá, desde el viaje sonidero y como desde el colectivo r e g a m u l a n t e pues, un excelente festival, mucha suerte en, en, en el camino para llegar allá y de regreso. Y pues, este festival lo hacemos todos, nos cuidamos todos y pues no necesitamos a nadie que, que ni que nos dé permiso ni que nos esté cuidando, así que. Pues esperamos que todas la, las personas que han acudido a este llamado, Pues de igual manera、eh, nos hagamos responsables en el uso de estos hábitats en donde pues llegan anualmente las tortuguitas a desovar y a reproducirse. ¿Recomendaciones para las gentes que vayan? Así es que no lleven mucho equipaje, que no generen mucha basura. Y pues que vayan, como dices, ¿no? Nosotros hacemos el festival, que vayan con toda esa vibra para poder disfrutar de una gran fiesta. Consuman local, o c suma local. Oigan, estamos ya pensando la pregunta. Estamos pensándola <ríe> muy bien y la vamos a soltar justo antes de irnos, así que, pues, este. Nos estamos despidiendo de ustedes, carnales, y pues nos estamos viendo por ahí el jueves en la noche.、Uh, y mientras nosotros vamos haciendo maletas y los dejamos ustedes organizarse por allá porque espera un gran festival. Así es, a toda la gente nos vemos en el Metro Revolución el día jueves a las 9 de la noche. Niños y mujeres primero. Ahí está, niños y mujeres primero. Y pues, este, un saludo para toda la banda que habita allá en t l a x Co e Studio. Y pues, recordándole nada más a la banda que se enlacen en unos minutos más al International Reg g a e Station con、eh, la transmisión Dubcast Hi-Fi directamente desde el barrio de. Tlacopan. Tlacopan, allá al centro norte de la ciudad m o n s t r u o Así es, un saludo a toda la banda del viaje sonidero y un agradecimiento a Reggae Ambulante, que ya tenemos por ahí las lonitas para la sesión de e c o t e c n i a s en la playa de Reggae Ambulante en el e c o l ó g i c a l Reggae. Y pues nos estamos viendo. Órale, pues un abrazo a todos. Y mientras nosotros vamos con una rolita y regresamos para despedir este viaje sonidero y lanzar la pregunta para ganarse ese gran viaje al octavo Festival e c o l ó g i c a l Reggae. Patrocinado por Ecological Reggae, Green Beats Radio y Viaje Sonidero.、Estación. Y Unidov Station, ¿cómo no? ¡Ay, Virgen Santa! a es esta música que e r e c i b i o ¡Malditos muchachos del demonio! Seguramente son esos de Viaje Sonidero! v i a j e ー、オ n i d e r o To the great warrior, Foundation Freedom Fighter, straight from out of South Africa, South Africa, South Africa, South Africa. the man named m a n i b a otherwise known as Nelson Mandela. What me say? Make me sooner, e and if I you know love Nelson Mandela, ah, ah, ah, ah, ah, ah, the great freedom fighter from out of South Africa.、Uh, well, follow me n o dread, well, hear me now. Well, make me s e e o o n e put up on the hand, and flash up some lighter. Uh, uh, Hey, hey. Muy bien, pues ya regresamos acá al viaje sonidero. Y pues ya nomás estamos regresando para pues, hacer válida esta pregunta: que es medio boleto para ganarse un viaje totalmente patrocinado por u n i d o d e s t a c i ó n Greenbeat Radio, International r e g g a e s t a t i o n Flashco e Studio, Viaje Sonidero y demás productores. Involucrados en, este, en esta octava edición del e c o l ó g i c a l Reggae por allá en Playa Paraíso Guerrero. Y ya tenemos nuestra pregunta que se enlazará a la segunda pregunta que darán los compas en el programa de Green Beats Radio. Entonces, después de apagarle acá al viaje sonidero, pues más bien se conectan con esta banda que transmite a través de la página InternationalRegue Station.com y que、pues、nos enlazaremos en. En, en una bonita transmisión desde r e g g a Ambulante Oreje, pues, también para que pues, la gente siga conectada ahí con esta transmisión y se pueda ganar este gran viaje a la playa el próximo fin de semana. Y la pregunta es la siguiente: ¿van a poder escuchar esto total y absolutamente en vivo y a todo color? Y a todo calor, y a todo volumen, y a toda vibración allá en estas playas de Guerrero. Y pues el Festival Ecológico al Reggae hoy llega a su octava edición. Sin embargo, no siempre ha sido en Playa Paraíso. En una edición salió. Queremos que nos digan a dónde fue y cuál fue el músico internacional que se presentó como headliner. Así nomás, para que se ganen media pata y un cuarto de mochila arriba del camión, rumbo al a e c o l ó g i c a al reggae para los que andan erizos y escuchan este viaje sonideo. r Y así terminamos, pues, este. Viaje sonidero número 157. Compadre, qué buena forma de iniciar este cuarto ciclo de este viaje sonidero, ¿sí o no? Sí, la verdad, muy chido. Enlazándonos con los compadres del e c o l ó g i c a l r e g g a quienes les mandamos un abrazo y pues les dejamos、eh, el auditorio y les dejamos este espacio para que puedan seguir、eh, comunicando, que se puedan seguir compartiendo la música, la palabra. Eh, y bueno, pues agradecemos a los escuchas del día de hoy que estuvieron atentos, muy atentos a este programa. Y que bueno, pues no sé si estaría chido、eh, recordarles que mañana entra en vigor el reglamento de tránsito. Entonces, pues atentos, porque ciclistas se arrollan a alguien y ese alguien se queja, pues hay multa. Entonces,、eh, hay que estar estudiando este reglamento para que no los duerman, ¿no? Mañana. Atentos porque es robo masivo. Robo masivo, así que pónganse chingones. Y nosotros nos despedimos con un track de un gran amigo, Romain. Un abrazo hasta allá, amigo. Y pues él estrenó disco el pasado 13 de noviembre, el día de los atentados allá en Francia. Así que en realidad no tuvo tanto Tanta、eh, despliegue en los medios electrónicos su disco. Pero es un excelente, un excelente、eh, músico, una excelente persona. Y, y ahora, pues nos arroja dentro de este nuevo disco llamado Stick Looking For. Algo que se hace llamar Gypsy Dub f i t Raz d i b a r i u s Les recordamos nada más la pregunta para ganarse medio boleto o medio viaje hacia la playa. Y es. Que el Ecological Reggae. En su historia, en su larga historia de ocho años, salió alguna vez de Playa Paraíso. La pregunta es que nos、eh, digan a dónde fue a parar, cuál fue esa parada que hizo, en dónde, en qué playa,、eh, y qué artista internacional se presentó en esa sesión. Ahí está. Bien fácil. Bien fácil. Oigan, compadres, también, este, pues despedirnos, porque creo que este va a ser el último viaje sonidero del año, ¿no? Este... Manda dos saludos a todos los participantes en el proyecto de Todos en Bici. Un abrazo y un beso para todos los que participaron en la comunión de ayer en el Temazcali. Y para todos, un abrazo, ¿cómo no? Para los escuchas, para todos desde Chiapas hasta el norte, donde nos escuchan, pues un saludo, un apapacho. Y así iniciamos el 157, tomándonos unas,、eh, merecida, un merecido descanso. ¿Cómo no? Y nos escuchamos el próximo año, compadre. Gypsy Dub, Witting Dub, sonando a través del viaje sonidero. Y nos escuchamos y nos vemos en la playa este próximo fin de semana con la banda del e c o l ó g i c a l Reggae. Y nos enlazamos con International Reggae Station. No le cambien. Gypsy Dub, Witting Dub, Ras d i Badio. Rumbo al e c o l ó g i c a la al reggae. p r e n d a s e cómo no. Nosotros ya nos Nosotros vamos, vamos pero, pero, pero, pero, pero se quedan con la banda de International Reggae Station. Directamente desde t l a x c o Studio para todo el mundo. Nosotros fuimos el viaje sonidero.